perspectiva sobre la realidad espacio va en blanco la una producción escrita y dirigida por miguel blanco noches, ya estamos de nuevo aquí, dos nuevas horas apasionantes, nos esperan, será como siempre aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, y para llenarlo necesitamos la ayuda de todos los que estáis ahí escuchándonos. Bueno, son las dos ocho minutos, una y ocho minutos en las Islas Canarias, la mejor bienvenida, es un placer para todos nosotros compartir este tiempo, y juntos, cada día más y más oyentes, llenar este espacio que es algo más que radio. igimos celebrando fiestas mágicas para muchas culturas, las más importantes del año, para otras el inicio del año nuevo y así llegamos hoy renovados y cargados de temas que os recomendamos que no os perdáis. Y ya tenemos todo a punto, esas son nuestras intenciones de hoy, nos va a contar Rosa con Noche Rosa. Hola, buenas noches Miguel Buenas noches esta noche No sabes tan estación... las ganas que yo tenía de hacer este programa hoy Tú y yo creo que todos los oyentes que nos escuchan Porque llevamos semanas esperando y anunciando la presencia de la invitada que nos acompaña esta noche Y vamos a hablar con ella de esa posibilidad de comunicarnos con el más allá Vamos a aprender muchas cosas en el primer tiempo con Marilyn Rosner Considerada como la mejor médium del mundo Ella nos llega desde Canadá en exclusiva directamente para Espacio Blanco, nuestro programa, no se lo pierdan. Después, después como segundo tema tendremos algo de absoluta actualidad. Y es que en estos días se ha entregado el Premio Príncipe de Asturias a uno de los buscadores de Internet más importantes, a Google. Y esta noche les, les vamos a mostrar algunos de los misterios que encierra esa herramienta que todos utilizamos a diario. Un tema muy interesante que tampoco hay que perderse. Pero habrá mucho más, porque esta noche además sorteamos cinco libros entre nuestros lectores, eh, nuestros oyentes más lectores, y entre todas las llamadas que recibamos a ese número de teléfono, Miguel, que recordamos que es gratuito, y es el 900 137 137 tenemos también un correo electrónico espacioenblanco arroba rtv.es y por supuesto recordar nuestra página la página oficial del espacio en blanco www.espacioenblanco.es recordar el teléfono, teléfono gratuito y como decimos preparado para cualquier llamada que queráis o que quieran hacer 900-137-137 gracias Rosa, vamos deprisa, esos son los primeros datos ahí están los argumentos de esta noche y atentos, con otro está Marilyn Rosner será uno de nuestros temas en este espacio en blanco de hoy Muchos creen que vivimos en un mundo en el cual el fino velo entre la vida y la muerte se puede romper con facilidad. Si esto es cierto, ¿significa que la muerte no es el fin de nuestra existencia? ¿Existen realmente los espíritus? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos después de morir? esta noche pretendemos explorar un mundo desconocido que está más allá de nuestros sentidos un mundo que según dicen está habitado por las almas por los espíritus que han abandonado esta tierra a lo largo de la historia han sido muchos los métodos e intentos que se han desarrollado para establecer esta comunicación Uno de ellos ha sido el espiritismo Una compleja doctrina que nos enseña Cuál es la forma de conocer Ese mundo del más allá Otra fórmula ha sido la mediumnidad La mediumnidad ...es un recurso que faculta el intercambio... ...entre los vivos de la Tierra... ...y los muertos del otro lado... ...y sirve como puente o ligazón... ...para la comunicación entre este mundo... ...y el del más allá. Nos ha llevado mucho tiempo poder encontrar... ...a una médium... ...un ser que es capaz de establecer el puente... ...entre este mundo y el del otro lado pero por fin hemos encontrado a una de las más prestigiosas nos llega de Canadá y es profesora de educación especial en la Universidad Banner de Montreal está especializada en psicoterapia infantil y yoga y ha sido la fundadora del Instituto Internacional de Ciencias Humanas Integrales de Montreal. Su nombre es Marilyn Rosner, y esta noche visita nuestro programa para servirnos de guía por ese mundo desconocido. Con ella os dejamos en los próximos minutos. Dos y 14 una y catorce en las Islas canarias aquí estamos en directo, con Marilyn Rosner con unas ganas que tenía de verla Buenas noches Marilyn ¿Cómo estás? It's wonderful to be here and I'm great, thank you Teresa Juan Buenas noches compañera ¿Qué tal? ¿No Muy salir? buenas noches traductora Tiene que hablar español ya, dile You have to speak Spanish. I understand very very much but my speaking well. Dice I'll, que entiende todo, pero yeah. que necesita eh, bueno, pues hablar un poquito más. Gracias. Un placer que estés aquí. Soy super feliz porque llevaba un montón de tiempo teniendo ganas de verte cara a cara. He's very happy for you to be here and he's going thank you for, for coming here. It's really an honor to be here. It's many many years that we've known each aquí. other. Nos conocemos desde hace mucho tiempo Hemos uh, pasado muy buenos tiempos juntos Muchas entrevistas yeah. Y estoy muy agradecida de estar mm -hmm. aquí hoy esta noche contigo Una de ellas fue en las pirámides Lo cuento a nuestros oyentes En las pirámides de Wimmar hicimos un programa especial Y estuvo Mario de que montó un cirio tremendo En las pirámides Y fue un empiezo a preguntarte cosas ¿por qué siempre llevas gafas de sol Marilín? ¿por qué siempre llevas gafas de sol Marilín? oh, en realidad mis ojos son muy sensibles a la luz cuando me veo auras y los ojos son muy sensibles a la luz y siempre que salgo a la calle bueno, pues encuentro una luz muy brillante veo auras y por eso llevo gafas te voy a decir que es de noche ahora no hay mucha luz pero ves ves esa luz que tienen los right seres now, humanos ahora es hora de la noche ¿por qué todavía ves Oh, everyone, lo, lo ve aquí, ve la, las luces. La mía, la, las alrededor nuestro. Dios our lights. Yes, see sí, veo detrás de ti. And gold and Oro, morado, and have, Y eso es lo que me dice. Lo bueno mm -hmm. que eres eh y bueno, todas las puertas abiertas que están. Teresa, Cuando me mira a mí Me uh, kind of <coughs> dice que ve otra energía diferente Ve verde mm. Y un espíritu Que dice que Bueno pues voy right now, a cambiar Y And then I see a question over her head and it has to do with where you're going to live and I could hear the spirit say that where you live now is all right but I see another opportunity for another place and I also see you with a mochila backpack and getting ready to go to other places. Dice que ve una luz verde detrás de mí y que ve mu muchos cambios incluso cambios en mi vivienda. Eh, que puedo cambiar incluso de, de lugar donde puedo vivir Y me ve con una mochila yendo de un lugar a otro Es estar atento a otras energías que nos rodean Como todos sabemos, no solo somos un cuerpo Somos espíritu Y el cuerpo es como un abrigo que nos ponemos We have the ethereal body, the body, tenemos, cuerpos, the body, tenemos the el cuerpo intelectual, body, el etéreo, el espiritual, so, el universal y soy capaz de ver esos otros cuerpos aparte del cuerpo físico que tenemos ¿desde cuándo lo ves? en algunas ocasiones nos has contado que desde que eras pequeñita veías este tipo de cosas ¿ves este tipo de cuerpo desde cuando estabas un niño? en realidad estoy muy consciente de ser capaz de ver en otros mundos desde el tiempo que tenía cuatro años de cómo puedo ver mm -hmm. desde otros mm -hmm. mundos desde que tenía cuatro años tuve una experiencia an -body que puede ser fuera de, de, mi school, colegio, body, de mi cuerpo estaba en el colegio y andé como podía salir fuera de mi cuerpo a my right una cara que salía de mi, de mi propia God, visión indeed. and then i saw una una cara cara decía, me, and then i saw many children holding hands and they were singing we are one in the spirit we are one in the lord and it was many many years later that i found out that that was a great master shivananda Uh, who appeared to me when I was just 4 years old. Dice que cuando, cuando tenía 4 años eh, estuvo eh, bueno, eh, recibiendo esta aparición eh, de un mensaje que le decía eh, que, que, que Dios estaba ahí, estaba eh, transmitiéndole algo, un, una enseñanza que era Shivananda, eso lo descubrió con el tiempo eh, y bueno, pues gracias a esta experiencia Eh, a partir de ese momento ha podido eh, eh, descubrir que tenía eh, esta serie de poderes six, <coughs> cuando tenía 6 años empezó a ver a sus propios seres queridos su familia era muy espiritual los que habían fallecido los eh, seres que habían fallecido dead, yes, yes. Yeah. Sí, aquellos que estaban que estaban muertos o que habían muerto de manera trágica, trágica. y yeah. Spirits, Crecí pensando que todo el mundo eh, veía o podía comunicarse con espíritus Y no that fue hasta, hasta los 14 años hasta que me di cuenta energies. de que realmente no todo el mundo podía comunicarse o hablar con espíritus ¿Los ves exactamente como me puedes ver a mí? ¿Puedes verlos de la misma forma que puedes verlo? Well, the move. Los espíritus so se mueven forms, lo cual tienen diferentes formas energies. diferentes movimientos diferentes energías a, a veces Sometimes veo una cara a, a veces oigo una voz a veces I'll veo see las dos cosas o diferentes together. cosas que vienen al mismo tiempo I'll see like over head. a veces veo algo eh, que like está moviendo say, o una persona que mueve algo encima de la cabeza de alguien. O, roses, o puedo oler flores, rosas uh, o puedo oler como alguien hace pan items, por supuesto en el mundo espiritual no tienen ese tipo de cosas pero ellos me envían ese pensamiento que es lo que yo recibo y a veces ese pensamiento es grabado como pensamiento a veces eh, recibo sometimes ese pensamiento voice, como un pensamiento que es o como una voz porque en el mundo like espiritual have. no hay una voz tal y And como la construimos nosotros a y a veces me viene como una fotografía y una de las cosas que es muy importante para los, los medium eh, is para what diferenciar es que es un mensaje espiritual y que es una proyección lo vamos a hablar en la segunda parte del programa si te parece eso in the part of the lo que cuentas es un poco como la película que se llama Entre fantasmas creo ¿no? you are talking about something similar to what is shown in the, in the film uh, Among Ghosts have you seen it? Among us. Uh, Maybe the, es que no sé cómo se, se llama no sé mejor es otro sí, título no sé cómo es. Bueno, lo, me lo van a decir que es la protagonista y seguramente enseguida entenderá Mucha gente dice en el mundo que eres la mejor medium que hay en este momento ¿Cómo te sientes tú? How do tú? you feel about it? I try to do the best I can And anything Trato that I do that's positive Y todo lo que hago positivo viene de Dios y del mundo espiritual. Solamente soy un teléfono. I pray a I y rezo antes de, de coger ese teléfono en la aurícula. y soy capaz de transformar ese mensaje. The truth is that we are all La verdad es que realmente Nosotros somos again, all born with the gift of with Hemos nacido con uh, Ese don de, de tener con, El contacto con nuestro espíritu spirit. Porque somos espíritu Y ese es el, so la, el, la clave Que somos realmente espíritus y que tenemos la posibilidad de tener ese contacto entre espíritus you know, mi especialidad es educación especial thousands and thousands and thousands y he visto cientos y cientos miles de niños en diferentes países to y todos los niños tienen la habilidad ...de establecer un contacto... ...pero algunas personas... Eh, ...la verdad es que no entienden... ...lo que es la muerte... De alguna manera eh, los, los niños pues no tienen esa capacidad de expresar lo que realmente están sintiendo. Pero a lo largo de nuestra vida siempre ha habido esta, esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? Yเรา vemos a millones de personas eh, en todo el mundo intentando contestar a esta pregunta I love that that Jesus says, me encanta the esta truth frase the truth you que dice Jesús could you say it again? The truth the truth puedes saber la verdad y la verdad te hará libre tenemos más Datos que queremos dar a nuestros oyentes antes de seguir hablando con Marilyn. 2 y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias. Después de esa información seguimos. Nuestro teléfono está abierto, 900-137-137, por si quieren participar o hacerle alguna pregunta. No consulta alguna pregunta a nuestra invitada esta noche. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. La muerte no es como muchos se la imaginan Para muchos la muerte Es algo parecido a un sueño sin sueños Uno cierra los ojos Se duerme Y no hay nada más La oscuridad Solo que el sueño concluye cuando despertamos a la mañana siguiente En cambio la muerte Es para siempre A muchos les espanta lo desconocido ¿Qué pasará conmigo? Así tratamos de no pensar en la muerte Pero en el fondo sentimos una vaga ansiedad Y una confusa inquietud ante lo inevitable Tarde o temprano todos tendremos que enfrentarnos con ese misterio La mejor forma de defendernos de ese más allá es creer que no existe nada más después de la muerte. Sin embargo, a cada uno de nosotros, de tanto en tanto, nos surgen otros pensamientos inquietantes. ¿Y si no es así? ¿Y si la muerte no es el fin? de la comparación de numerosos relatos de la gente que pasó la muerte clínica se dibuja el cuadro siguiente de lo que ve el alma cuando se separa del cuerpo después de unos momentos indeterminados en los que cesan todas las sensaciones de repente se escucha que el médico declara que la persona ha muerto Luego, él ve a su doble El cuerpo inanimado que yace allí abajo Y ve como los médicos y las enfermeras tratan de volverlo a la vida Estas imágenes producen en el hombre un fuerte golpe Ya que por primera vez en su vida Él se está viendo desde fuera Al mismo tiempo descubre que todas sus facultades de ver, oír, pensar, sentir continúan funcionando normalmente pero esta vez independientemente de la envoltura externa se encuentra flotando en el aire algo más arriba de la gente que está en el cuarto el hombre trata por instinto de comunicarse trata de decir algo, de tocar a alguien. Pero pasmado se da cuenta de que está separado de todos. Su voz no la oye nadie, su tacto nadie lo percibe. Con todo lo sorprenden los sentimientos de alivio, de paz y hasta de alegría. Percibiendo este alivio, el alma del hombre habitualmente no quiere volver a su cuerpo. En la mayoría de los casos de la muerte temporal, después de algunos momentos de observar lo que pasa, el alma vuelve a su cuerpo y así los conocimientos sobre el otro mundo se interrumpen. Pero a veces ocurre que el alma viaja más lejos en el mundo espiritual A ese estado, algunos lo describen como un movimiento en un túnel oscuro Después de esto, algunas almas llegan a un mundo de gran belleza Donde a veces se encuentran con sus parientes antes fallecidos otros afirman llegar a un espacio de luz y se encuentran con un ser luminoso que irradia gran amor y comprensión algunos afirman que se trata de Dios otros que es un ángel pero todos coinciden en que rebosa bondad y misericordia otros en cambio caen en unos lugares tenebrosos e infernales y volviendo describen seres repugnantes y crueles que vieron allí a veces el encuentro con el misterioso ser luminoso es seguido por un repaso de la vida en que el hombre comienza a recordar su pasado y evalúa moralmente todos sus actos después de esto algunos ven un cerco o una frontera y sienten que pasándolo no podrán volver más al mundo físico todas estas son parte de las sensaciones parte de ese viaje que según dicen realizamos justo en el momento de la muerte pero hay mucho más nuestra invitada nos dará más datos Dos y media, una y treinta y en este momento en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio Blanco. Marlene, tenemos montones y montones de preguntas para hacerte. Eh, no sé si voy a tener que cambiar el guión. Muchísimas preguntas para ti. No sabe si tiene que cambiar el horario. Preguntan que qué religión tienes. ¿Cuál es tu religión cuando el Oh, actually I was born an orthodox Jewish family. Dice que nació en una familia ortodoxa judía. Four, y cuando Jesús se le apareció cuando tenía cuatro años y me di cuenta de lo cercana que estaba a sus enseñanzas 14, a very, uh, yogi desde que tengo 14 años eh, practico el yoga y sigo el sistema de shivananda so well. estoy muy entrenada me gusta mucho el, el hinduismo movement, uh, much pero me he dado cuenta de que el, el hinduismo moderno bueno pues tiene muchas más experiencias en, en, en mi vida so me gusta esta frase que dice la verdad es una los caminos son muchos Love thy as Y ama a tu vecino como puedes llamarte a so ti mismo really home, Por lo tanto ashram, me siento como en mi casa en el ashram del yoga in a, in a center, En un centro de retiro, en un retiro espiritual in a church, En una iglesia, in temple, en un templo See, religio, body, mind, la religión viene del término religio. Religar. Eh, religar Religia. que, que bueno, pues une eh, las tres eh, partes, el cuerpo, la mente y el espíritu. Personalmente me siento muy conectada, muy unida a Cristo. Really the beautiful gifts porque Cristo demuestra eh, todos los regalos que nos, que nos ofrece a la humanidad ¿Por qué te has presignado cuando entrabas en el estudio que te he visto que hacías? Why have love because me gusta eh, ese símbolo de Cristo porque eh, ese símbolo eh, significa ah, eh, el, el subir hacia arriba. El el elevarse desde las cenizas a la luz. Dice que siempre eh, toca su mala as I say my special Mantra, Om Namah Shivaya Y siempre dice su mantra especial Om, yeah, I go, I say, Om Namah Shivaya A todos los sitios a los que voy se per, Me persigno y, y, y canto este mantra Om Namah See, Shivaya this, La verdad es esta that no what religion, Independientemente de la religión A la que pertenezcas Independientemente de la tradición to die, Todos vamos a morir Y la pregunta es ¿Dónde vamos a ir? y la pregunta es ¿a dónde vamos a ir? Sure, y una cosa está segura heaven, no hay un cielo judío heaven, ni un cielo cristiano heaven, ni un cielo hindú heaven, ni un cielo espiritual heaven, solamente hay un cielo en el, en el mundo Eh, voy a tratar de reorganizar las preguntas eh, Mucha gente dice En esa introducción hemos puesto un poco el camino Que se sigue según los libros de Raymond Moody Ese túnel, a donde vas, etcétera. Es cierto Y además tú decías que quizá la película que mejor ha mostrado Lo que hay más allá de esta vida Es la película Ghost El filme Ghost shows the Most of the the time what you are experiencing my experience as a medium really is almost exactly what is shown in the film Ghost mi experiencia como medium realmente muestra lo que podemos ver en la película Ghost you know, my first trip to Spain mi primer viaje aquí a fue con Raymond Moody fue con Raymond Moody and, and Swami Vishnu y Swami Vishnu and my husband who is an Anglican priest y mi marido que es un uh, sacerdote anglicano en 1977 y el año pasado en la conferencia internacional en Montreal Raymond Moody estaba allí todos los años tenemos una conferencia con gente internacional viniendo de todas partes del mundo Doctors, doctores, científicos, eh, psicólogos, eh, terapeutas que han estudiado y están estudiando qué pasa después de and ese cambio que se llama muerte like? y cuál es realmente eh, la forma de, de, de ese paso, de ese tránsito hacia la muerte. El viaje más hermoso que vamos a tomar es ese viaje cuando nos movemos fuera del cuerpo el viaje más fantástico más maravilloso que vamos a hacer es el viaje eh, a través de nuestro cuerpo más allá de nuestro cuerpo you know, say, como yo siempre digo country, cuando vamos culture, a ver otra cultura o otro país ask, like? siempre intentamos preguntarnos ¿cómo va a What ser? Happens? ¿qué tiempo va a ser? ¿qué va, qué va a pasar? y siempre estamos en un And viaje y cada uno de los pasos que damos es un paso cercano a ese velo que, que nos está esperando aquello que nos espera to to y cada uno de nuestros eh, suspiros cada vez que inspiramos es algo cercano también al otro mundo we need to find out Necesitamos conocer cómo va a ser ese otro mundo Y también cómo vamos a poder morir conscientemente Eso tratamos esta noche de que nos dé respuestas ¿Pero por qué en este mundo nuestro occidental se tiene tanto miedo a la muerte? Are people so afraid? are afraid because they the La gente tiene miedo porque no entiende el proceso. You know, el misterio de la muerte ha estado ahí desde el principio de los And tiempos. Y la gente ha, bueno, ha oído todo tipo de historias. See, you cannot understand death. No puedes entender la muerte si solamente te centras en este mundo materialista, este mundo material en el que nos we encontramos. tienes que encontrar eh, la respuesta en eh, toda la energía que se mueve alrededor. So people are very much afraid. First of all, they think that they're going to burn in hell la gente tiene miedo sobre todo porque primero eh, lo primero que piensa es que va a quemarse en el infierno algunos se van a pensar o piensan que se van a disolver en la nada algunos se eh, piensan que, que van a estar esperando en la tumba hasta que las trompetas uh, suenen algunos piensan que van a estar separados de sus seres queridos para siempre entonces estos pensamientos son realmente bueno, pues da mucho miedo pero si sabemos la verdad we die que cuando morimos what is tunnel, really tunnel at all. y pasamos por ese túnel que no es realmente un túnel body, eso es algo así como que el espíritu recorre nuestro cuerpo en, en una forma de espiral and there is a light y hay una luz And for Hay una celebración realmente para esa persona que acaba de morir. Nadie muere solo. Never, never, never. Nunca, nunca. Hemos nacido con un grupo de guías espirituales. Their destiny, their karma Y su destino, su karma es ayudarnos a que podamos vivir en esta vida And when we cross that veil, those help us. cuando cruzamos eh, justo esa franja esos guías espirituales nos ayudan a llegar al otro lado And they help us go to the light. nos ayudan a llegar a la luz claro, cuando vamos hacia la luz por supuesto cuando traspasamos la luz nos damos cuenta de lo que está sucediendo en la tierra the who are crying, las personas que están llorando and what we're to say a spirit, y lo que nos está diciendo o nos está intentando decir es, el espíritu I'm here, I'm here. lo que nos intenta decir es mira and estoy aquí y eso es por lo que nosotros a veces ...y por Sometimes eso hace el movimiento con, con, a las a like con las manos... ...estamos escuchando los sonidos... o las voces a veces es como un viento o como si alguien nos tocara la cara o el flash de una luz a veces es como si la luz se encendiera y se apagara pero el sufrimiento o, o ese, ese proceso es para nosotros y no del espíritu cuando estamos próximos a alguien aquí en la tierra cuando estamos cercanos a alguien cercano aquí en la Tierra cuando decimos adiós por una semana por unos días por un año por supuesto que echamos de menos la presencia física de esa persona ese ser querido so when goes into the world, por supuesto cuando alguien llega a ese mundo espiritual of we miss their claro que vamos a echar de menos la presencia física So the is not for the spirit, it's for o sea que nuestro sufrimiento ese procedimiento va a ser para nosotros no para el ser espiritual pero cuando sabemos realmente cuando de verdad conocemos que la vida es eterna y cuando sabemos que estamos enviando un pensamiento al espíritu y and el espíritu lo recibe y cuando eh, el espíritu nos eh, envía de nuevo eh, también ese pensamiento nosotros lo estamos recibiendo en el mundo espiritual no hay tiempo y espacio como lo hay aquí Yeah. So thought, o sea que cuando ellos nos dan un pensamiento, Puede venir con forma de símbolo. You can walk a store. Puedes eh, ir a una tienda. A a sound, y puedes estar escuchando en este momento una canción, una and música. And the song that's playing. Esta canción que está sonando. Puede ser la canción favorita de esa persona so que acaba de morir Así es como you sabes know que esa persona está visitándonos El mundo espiritual está alrededor de nosotros No está arriba o abajo espacio en blanco, blanco esta noche con Marilyn Rosner aquí en Radio Nacional de España 2 y 44 1 y 44 en las Islas Canarias eh, Marilyn, hacen un montón de preguntas eh, cuando uno muere eh, ¿dónde va? cuando mueres, ¿dónde vas? oh y pido que seas breve porque tengo un montón de una batería de preguntas que hacer sí. well, no vamos al cielo no vamos al infierno nos quedamos aquí hell, no vamos no vamos al cielo no vamos al cielo no vamos al cielo no vamos a quedarnos aquí ¿qué vamos a hacer? movernos hacia otra dimensión hacia otro lugar see, world, en el mundo espiritual hay escuelas de espíritus para personas que mueren que son muy enfermas y muy miedo Para personas que acaban de morir Y que están Muy enfermos O, o que o que están bueno que tienen mucho miedo Y ellos van a un hospital Para este And tipo de, de personas world, Y generalmente después de, de un tiempo En el mundo espiritual Continuamos con nuestro trabajo el, es, el mundo espiritual es un mundo muy activo eh los niños decías antes que son capaces de ver a esos espíritus can ¿cómo podemos hacer para que no pierdan esa facultad? nos preguntan do, uh, is, this, uh, ability. Ability. es una pregunta muy importante As I said, we're all born with this gift. todos hemos nacido con este don And you see, if we sleep research si sí, entendemos eh, las investigaciones sobre el sueño nos damos cuenta de um, cómo los niños eh, están eh, en esa otra dimensión en el ultrasueño eh, mucho más que los adultos. Yeah, um, actually they're in what we call an altered state of consciousness Otro estado de conciencia yeah. So when the children are very young cuando los niños son muy pequeños están de manera muy natural dentro y fuera de este mundo y cuando tienen sobre cuatro años aproximadamente nos acercamos de manera muy muy profunda a este tipo de vibración so it's importante Music, es importante que a través de la theater, música a través del teatro Dra de, del drama, la dramatización y diferentes ejercicios to help the child maintain retain this natural Ayudemos a los niños a mantener y retener este don natural. so when we get older, por eso así cuando eh, seamos mayores o sean mayores in like yoga, si eh, nos relacionamos en cuestiones como por ejemplo el yoga eso nos va a llevar a este estado actually, so many now are yoga relaxation de hecho hay muchos adultos ahora mismo que están practicando este tipo de actividades yoga meditación visualización are to porque sus propios intentan despertar de nuevo esos dones que han tenido cuando eran niños y como adultos una de las formas naturales para descubrir esto es aprender cómo Ir a dormir, irnos a dormir de manera consciente porque vamos de un lado de consciencia a otro lado de consciencia y antes de llegar a un sueño profundo vamos a pasar ...a través de ese estado de conciencia de nuestro espíritu... ...con los niños eh, lo que ocurre, algo muy importante... ...cuando tienen una visión, cuando tienen un sueño... And when they speak of that they to, ...cuando hablan con otros amigos... It's to that they are the truth. ...es darse cuenta de que están diciendo la verdad... ...cuando hablan con sus amigos invisibles que dicen que tienen... Eh, una pregunta más antes de pasar a esa forma de conectar con los espíritus Nos preguntan que eh, si cuando estamos en ese otro mundo Seguimos teniendo este aspecto no, Nuestro aspecto físico, pero sí la gente que nos ve Nos ve o nos reconoce por este aspecto que tenemos ahora En este otro mundo, ¿esto sería nuestra apariencia? ¿Qué sería nuestra apariencia? Un cuerpo espiritual Eh, va a un cuerpo espiritual see, before, como he dicho antes eh, tenemos diferentes cuerpos so es una forma que se está moviendo like es como una forma etérea spirit, y si es un espíritu pues se está moviendo siempre si ves algo que es stationaria entonces sabes que es una forma de pensamiento si ves algo eh, estático, que es una forma de pensamiento O es la creación de un pensamiento O sea, que el espíritu siempre se mueve It's Siempre se está moving. moviendo Siempre se, siempre se mueve, mueve. Hay mucha gente que quiere comunicarse con seres que han fallecido. Atentos, escuchen esta introducción y vamos a intentar que Marley nos ayude a ello. Yo soy uno de ellos, de los que quiere comunicarse. Destrás de esta eh, introducción tratamos de ofrecer claves. 900-137-137, en eh, nuestro teléfono, nuestra Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. Durante siglos, la humanidad ha estado en constante contacto con las almas de aquellos que dejaron la Tierra. A través de la historia de la humanidad, tenemos conocimientos sobre multitud de relatos que nos describen tales eventos. En determinadas épocas de la historia, incluso se prohibieron esas prácticas dando lugar a una cruel persecución hacia aquellos que decían comunicarse con los muertos transcurridos siglos entramos en un momento donde hay un boom en relación con los temas espirituales este boom hace que se hable abiertamente del tema en multitud de programas de radio y de televisión y que en las revistas los espíritus y los fenómenos paranormales sean el tema central ¿Pero qué son los espíritus? ¿Qué es una médium? ¿Qué es la mediumnidad? Los espíritus son las almas de los hombres despojados de su envoltura corporal el médium es aquella persona capaz de sentir a los espíritus en mayor o menor grado. Y la mediumnidad es la capacidad de comunicarse con los espíritus. Según dicen, todos somos médiums, pues todos de alguna forma somos capaces de sentir en algún momento de nuestra vida la presencia de esos seres del más allá esos habitantes de la nada muchos afirman que esa nada se convierte en una puerta que abre una esperanza afirman que la vida continúa más allá de la muerte y por tanto los lazos no desaparecen con la muerte física a través de múltiples experiencias se ha constatado que existe una relación entre los dos planos el físico y el espiritual y parece que una vez que partimos de esta vida continuamos con nuestros afectos virtudes y defectos y encontraremos la paz o el desequilibrio según nuestro nivel de conciencia hay incluso quien afirma que a través de los médiums podemos entrar en contacto con los fallecidos existen diferentes tipos de mediumnidad Psicografía, psicofonía, videncia... Gracias a todas ellas podemos obtener comunicaciones de los espíritus que nos rodean. Esta noche, en nuestro estudio, tenemos a una experta. Una persona que canaliza todas estas energías para poder establecer el contacto. en su compañía pasaremos los próximos minutos. Pues vamos rápidamente a intentar aprovechar el tiempo, eh Marilyn, es bueno tratar de conectar con los espíritus, con la persona que ha fallecido. It's good to have a, a connection with the people who are dead. It's and very both for the and for the es on Earth. excelente y muy importante eh, tanto para el espíritu como para la persona que está en la tierra para mucha gente que ha sentido la pérdida de alguien algún familiar es muy duro ese, esa pérdida It's very hard for a who y muy is difícil no just, saben cómo a puede person, hacer a, a, a who is en alguna parte sentido que decías que el amor continúa después de la, de la muerte es un hilo que no se pierde que se podía decir a esa gente que ha perdido a alguien? What a just, uh, lost, uh, all, hard, Lo primero que quiero decir es que la muerte earth, es muy dura para la persona en la tierra. But that vamos a superarlo con una serie de, de respiraciones over, y cuando esas respiraciones se terminan nosotros But nos tenemos que ir pero no estamos tan lejos estamos en diferente energía so we encourage people to communicate animamos a las personas a comunicarse person person dies, con esas personas que bueno pues realmente acaban de morir say, I'm here. I'm here. lo que tenemos que decir a esas a esas personas es estoy aquí estoy aquí la communication loved one, la comunicación con aquellos a los que queremos es lo que realmente nos da a las personas que estamos en la Tierra la sensación de paz. Eh, y es bueno hacer espiritismo, hacer la ouija, intentar ese tipo de comunicaciones a través de otros medios. La comunicación con los espíritus es natural y muy beneficiosa. Puede hacerse a través de oraciones? With reverence, a través de reverencias Y sobre todo a través de saber que que, que nos puede dar este este don acerca de, de cómo nos podemos comunicar con el otro mundo. No recomiendo el, el uso de, de la Ouija, really, the, the move, porque eh, los objetos pueden moverse puede, puede, puede ser tu mente la que está haciendo ese movimiento. And if you have the ability to make things uh move, we oui. also have the si tienes realmente esa habilidad puedes crear también los pensamientos Of course, some have very from the ouija Por supuesto que mucha gente ha recibido información muy específica eh, a través de, de la Ouija But I don't it. Pero no lo recomiendo Many use it as a game. Mucha gente lo usa como si fuera un juego And see if it's really true. Eh, Para ver si realmente es verdad They can also lost También pueden ponerse en contacto con eh, espíritus que están perdidos yes y no hay que tener miedo no te pueden hacer daño en un minuto no tenemos nunca que tener miedo the al mundo espiritual porque los espíritus no nos van a the hacer daño nos van a ayudar ¿y por qué lo presentan las películas y en la literatura como algo así de mucho miedo en porque no entienden realmente lo que es la verdad del mundo espiritual who the truth of the world cualquiera que entienda la verdad sobre este mundo not no tiene miedo and these movies which talk about in a way y estas películas que hablan sobre el miedo y nos meten miedo Eh, como hasta qué punto puede ir la imaginación and fear of guilt and fear of what heard. y el miedo sobre eh, la eh, bueno pues lo que nos pueden hacer o incluso cómo nos podemos sentir de culpables the world is a world of love. el mundo espiritual es un mundo de amor It's a world of light. es un mundo de luz and the tells us y los espíritus nos cuentan we are not dead, que no estamos muertos there is no death que no hay muerte La mínima pausa hacemos. Llegan las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tenemos mucho más que contarles. Marilyn, eh, Marilyn estará con nosotros un poquito más todavía y vaya a, a decir otro nombre. Marilyn Rosner estará con nosotros y queremos darles algunos secretos de Google. Ese será nuestro segundo tema. El teléfono 900-137-137 por si quieren intervenir con nosotros. No se vayan que enseguida regresamos.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 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, volvemos, la segunda hora del Espacio en Blanco está en marcha, todavía en la primera parte con la visita de Marilyn Rosner, nuestra primera invitada, y después hablaremos de Google, algunos misterios de Google, nuestro teléfono, 900-137-137, por si queréis intervenir con nosotros. Marilyn, ¿tú ves los espíritus en este momento? Can you see the spirits this ¿Hay aquí moment? espíritus con nosotros? ¿Hay espíritus en este momento? Sí, por supuesto. Sí, los hay alrededor nuestro. Us. Yes. Sí, los hay. ¿Te quieren decir algo? Uh, do they want to tell well, want to Los espíritus siempre quieren decirnos algo sobre la vida eterna. They want us to personal responsibility that we have on the earth to do the best to make a place. quieren decirnos eh, cómo podemos hacerlo mejor para que esta tierra sea la tierra más maravillosa quieren que sepamos eh, que solamente hay un Dios para toda la humanidad que todos somos hermanos y que el perdón es un acto divino y que la vida eterna está abierta para todos es el mensaje que nos traen de, del cielo preguntan si crees en la reencarnación siempre hemos vivido siempre vivimos y siempre viviremos y en tiempos y momentos diferentes vamos a encarnarnos en diferentes cuerpos para cumplir un destino específico todo el mundo tiene un destino todo el mundo tiene propósito y una misión incluso los niños más desvalidos nuestro espíritu es puro Y los niños que se mueren con un año, con dos años, nada más nacer, la gente que sufre esas tremendas enfermedades, la gente que está muriendo en África en las guerras, esa gente también tiene un destino, una misión. Their mission, su misión, their destiny, su destino, es decirnos a todos que no soy el cuerpo no soy un cuerpo no soy una mente eternal, soy un ser inmortal e espiritual a, a menudo vienen como un sacrificio para que las personas paren de luchar para que la gente sea de verdad consciente y sepa la verdad y que sepan la importancia que es trabajar juntos y algunos si tenemos una misión algún espíritu puede irse sin haber terminado esa misión y sufrir por ello y quizá no tener ese nivel de conciencia que se necesita Is it that one would... cada uno tenemos una misión Everybody marcharnos misión? de aquí del planeta sin haber terminado esa misión ¿es posible dejar este planeta sin uh, cumplir nuestra misión? We don't here, we will in the world. todo lo que no hayamos terminado en, en la tierra lo vamos a terminar en el mundo espiritual God is a God of order, not Dios es el Dios del orden no de la confusión to do with war is not of God. y todo lo que tiene que ver con la guerra no es Dios tener poder sobre la gente no es de Dios y tener el poder sobre las personas no es Dios is not of God. tampoco manipular a las personas es Dios so world, así que en el mundo espiritual this, cuando la gente es consciente de que ha hecho eso hacen mucho en espíritu Hace mucho en el, en el tema espiritual earth, para deshacer aquello que hicieron en la tierra y continuar adelante seguir eh, a quién decía que cuando uno muere está un determinado tiempo aquí cerca de nosotros, pero después el espíritu se va es cierto esto o uno puede mantener contacto con la gente que ha fallecido aunque haga mucho tiempo no sé si me explico Can we eh, keep the contact with the people. Who are Um, death Well they keep contact with us ellos se tienen contacto con nosotros visit time time, nos visitan de cuando en cuando world, continúan su vida en el mundo espiritual veil, pero cuando es nuestro momento de cruzar esa franja van a estar allí para recibirnos para darnos la bienvenida es decir que en el momento de la muerte te está esperando tu gente querida en este momento cuando estás muerto tus queridos hermanos estarán For very much so, very sí. much so. Sí, es así de hecho muchas personas eh, en esos momentos previos en esas semanas previas a morirse they have of who died. tienen visiones de gente que ha muerto o que muere y dicen cosas así como ay he visto a mi madre o he visto a mi hijo porque esas personas están esperándoles están deseando recibirles y por qué Marilyn estamos casi a punto de terminar no nos educan para entender esto no nos educan para saber morir y quizá también para aprender a vivir de una manera más digna to cada vez hay más gente que recibe esta educación acerca de cómo entender la muerte millones de personas en todo el mundo están estudiando este fenómeno sin embargo no dan la prueba definitiva But no sale the, really the, que digan, the, the los científicos han descubierto que hay vida después de esta vida um, es más una creencia parece de hecho la comunicación espiritual el mundo espiritual ha sido eh, estudiado por muchos años hace and muchos años results, y con resultados y eh, experimentos muy positivos you see, you put the spirit in a test tube pero no puedes poner el espíritu en una probeta as as tube, claro y si la pones en una probeta pues no la vas a poder probar spirit spirit. porque el espíritu es espíritu evolve, pero conforme vamos evolucionando improve, y conforme las técnicas de, de estudio también van evolucionando Somos más capaces de ver, de comprender y de escuchar cómo es el espíritu Muchos estudios acerca de la, la visión remota yes, and that is with yeah. eso eh, bueno pues hace que, que realmente nos we're, podamos poner en contacto con los espíritus like estamos como el, a las puertas de una segunda revolución copérnica es un, eh, un tiempo eh, fantástico estamos en un buen momento ojalá un consejo en un minuto para vivir mejor y para morir bien ¿cuál es tu consejo para vivir mejor y para una buena oh a good living para una buena vida para vivir mejor, Pray. rezar Take time to discover who you are Tómate tu tiempo para descubrir quién eres. It properly come de manera Meditate. equilibrada medita of course, as a yogi, I'll say, Do yoga. Por supuesto como soy yogi pues eh, tengo que decir que, que tienes que everyone. hacer yoga ama a todo el mundo. perdona a todo el mundo And the joy y sobre todo disfruta tenemos ese disfrute esa capacidad de disfrutar muy dentro de nosotros and to have a good death, y para tener una buena muerte know about the world, tienes que conocer acerca del mundo espiritual and also live an life, y vive una vida honesta porque cuando sea el momento de ir al otro mundo we will move of our body vamos a joy, salir de nuestro cuerpo con ese disfrute esa alegría vamos a ser capaces de encontrarnos con esos seres queridos con nuestros amigos y cuando nos veamos cara a cara con la luz vamos a oír estas palabras bien hecho mi querido sirviente o siervo bien hecho Hace yo creo 10 años que estuvimos en las pirámides, sigues estando más guapa, más joven, no sé cómo lo haces. You are more beautiful, you are younger, what is your secret? Spirit communication. Su secreto es la comunicación espiritual, sé sí que es verdad. Seguramente. Y por supuesto el yoga. Ya, Marilyn, un placer estar contigo, nos tenemos que marchar ya. Vas a estar toda la semana en Madrid, en ese... en el, el, foro el Foro Internacional de las internacional Ocultas Está en la estación de Atocha sí, Creo que es sí, en en Atocha. Atocha. Ahí te pueden ver ¿verdad? dando conferencias Voy a estar allí la próxima semana dando conferencias Y mis conferencias serán sobre la vida después de la muerte y la comunicación espiritual Y qué es lo que pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a, a realmente vivir esta vida espiritual y entender eh, bueno, la razón real para evitar las drogas para evitar el alcohol para llevar una vida sana y por supuesto la comunicación espiritual un placer que hayas estado con nosotros ahí está el aviso para toda la gente que quiera conocerte en Madrid estos días espero volver a verte pronto por España o en cualquier otra parte del mundo y te agradezco mucho cómo eres y lo que haces y te agradezco mucho por todo gracias gracias gracias a ti gracias A toda prisa nos vamos, hay un segundo tema esperando eh, Google ha tenido un premio esta semana Hay una cara oculta de Google Ese es nuestro segundo tema aquí en el Espacio en Blanco 900 137 137 En nuestro teléfono, por si queréis participar En ese concurso que tenemos todavía Google es la empresa propietaria de la marca Google... ...cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 7 de septiembre de 1998... ...por Larry Page y Sergey Brin... ...dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación... ...de la Universidad de Stanford. Aunque su principal producto es el buscador... La empresa ofrece también, entre otros servicios, un comparador de precios llamado Frugal, que luego pasó a llamarse Google Product Search, un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales Google Desktop Search, y un servicio de correo electrónico llamado Gmail, el cual pone a disposición de sus usuarios más de 7 gigas de espacio y va aumentando constantemente a razón aproximada de 36 bits por segundo. También es famoso su programa Google Earth, un mapa mundi en 3D con imágenes de alta resolución. Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 2008, el gigantesco navegador de internet depara grandes sorpresas para el futuro en campos tan dispares como el espacio o la genética. Pero por otro lado se han alzado voces críticas que acusan a la multinacional de que podría convertirse en una especie de dios virtual. Un dios virtual capaz de controlar lo que piensa, lee y opina la población mundial. Banco en el que nos ha dado por hablar de secretos y misterios, de cosas muy normalitas no podíamos dejar de hablar de algo que está en la red y que todo el mundo utiliza casi todos los días, es Google y para ello estamos con José Lesta Buenas noches José, buenas noches Miguel ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Ahí en tu refugio templario de, de Galicia? <risa> Efectivamente una zona que se llama el Temple, precisamente aquí en, en Coruña. Bien, ¿estarás escuchándonos, no? Sí, sí, sí ¿Escuchas el programa? Sí, sí Vale, es que estamos pasando lista José Lesta es uno, un antiguo compañero también amigo que espero, esperamos que sea un nuevo colaborador del Espacio en Blanco que se dedica a escribir y descubrir secretos ese cuándo y por qué? Bueno, desde hace ya, pues creo que son eh, 14 años ¿Con los jovencitos que eres, 14 años lleváis ya en esto? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que fue un poquillo, por casualidad, entre comillas ¿no? el tema ya me interesaba desde pequeño no Yo uh -huh. creo que todos los investigadores, no tienes un gusanillo ahí Pero posteriormente, pues eso, por una serie de casualidades y de circunstancias, sucedieron una serie de cosas aquí en Galicia. En el 94, en el 95 y en el 90, la famosa oleada de ovnis en Galicia. La verdad es que hicimos miles de kilómetros buscando esas luces. Tomaron Caraballari y compañía. Sí, con un montón de, de investigadores y de gente, ¿no? Ajá. Y ahí empezó todo el, toda la historia, todo el tema. Pero escuchabas el espacio en blanco también en aquel momento, ¿no? Hombre, claro. <risa> Evidentemente. ¿Y encontrasteis muchos misterios y muchos ovnis y viste muchas cosas raras por ahí, en los cielos pues, de Galicia? Yo, yo me sorprendí. Me sí. sorprendí primero porque descubres que el fenómeno real, que hay algo ahí fuera que es, es auténtico, no que es de verdad, y que merece la pena no ser investigado eso por una parte. Y después también te sorprendes porque detrás de, por ejemplo, en el caso de los ovnis, te encuentras muchas cosas que no tienen nada que ver ni con extraterrestres, ni con luces, ni... Que tienen que ver con otras cosas mucho más terrenales no más relacionadas pues igual con los militares o con otro tipo de historias y ahí también aprendes ¿vale? conoces a gente y aprendes un un montón de cosas no pero eso fue el inicio a partir de ahí nos encontramos con otro tipo también de de fenómenos y de de historias extrañas no y y bueno pues vas vas investigando y vas desembocando en otro tipo de temas no incluso en temas históricos y, y de otro tipo hay muchos misterios todavía por descubrir verdad José? sí sí sí era muchísimo por descubrir, creemos que lo sabemos todo, que tenemos todo con, con todo, ¿no? todo el planeta y con Google por ejemplo también y no es así, tú sales a casi cualquier sitio y te encuentras con un montón de historias, se siguen encontrando especies nuevas de animales y yo creo que eso, que el propio planeta incluso está sin descubrir aún Bueno, pues en estos minutos esta noche queremos descubrir algunos de los secretos de otra cosa que está funcionando por la red, mucho más cercana a todo el mundo y empezar a preguntarte, a Google le han dado un premio, ¿no? El premio del Príncipe de Asturias de la Comunicación, ¿este año? Sí, se lo dieron precisamente hace unos días, ¿no? Sí. El Príncipe de Asturias fue un premio polémico porque... por la propia entidad, ¿no?, de, de Google, ¿no? Porque eh, nunca se lo habían dado algo tan, digamos, eh, etéreo volátil, ¿no?, algo con eh tampoco ha consistencia física o material y entonces eh, fue un premio muy reñido fue un el jurado pues hubo bastantes deliberaciones al parecer pero finalmente recayó sobre, eh, sobre Google no por sus beneficios y por la avance que ha supuesto para la humanidad, es un fase escasos días. ¿Qué es Google? ¿Qué significa? Significa Dios. Bueno, Google significa, yo creo que para la mayor parte de la gente que nos está escuchando, sobre todo gente joven, ¿no? Significa la herramienta que usamos casi todos los días para buscar cualquier cosa no desde un teléfono hasta es el buscador por excelencia no es la herramienta de internet por por excelencia. la verdad es que se ha impuesto en la red y en nuestras vidas ¿no? ahora mismo pues es un elemento casi tan importante para muchas personas como el móvil. no les quites Google porque bueno les haces un poco un poco la existencia. Google es un, un buscador de páginas en internet no empezó con esa filosofía ahora mismo es una multinacional eh, gigantesca Logo, hay... Luego lo vamos a analizar si te parece sí. ¿Cómo nace? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo inventa? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Es un... Por aquí veo que es un una cosa matemática, algoritmo sí. matemático Sí eh, Bueno, lo inventan dos chicos ¿no? Larry Page y Sergey, Sergey Brin dos matemáticos, estudiantes de la Universidad de Stanford uh -huh. eh, más o menos a los 25 años o por ahí, lo que hacen es Eh, ...patentan un algoritmo matemático... ...una ecuación, básicamente... Sí. ...pero una ecuación muy interesante... ...porque lo que hace... ...es que eh, tú en una base de datos... ...con esa fórmula... ...puedes analizar y buscar información... ...con mucha rapidez... ...entonces esa fórmula la aplicaron... ...a las páginas que había en Internet... ...hablamos del año 96... ...y se dieron cuenta de que... ...podían con esa fórmula... ...hacer un buscador de páginas... ...pues mucho más potente... De los que había entonces Entonces había decenas, de quizás cientos de buscadores no mm. Ellos empezaron a funcionar Bueno, les dieron bastante dinero Y empezaron a funcionar en serio en el año 98 Con dos o tres ordenadores Y ya solo un mes o dos meses Habían indexado casi eh, Un millón de páginas no Pues ahí empezó empezó la historia de Google Hace 10 años Y ahí es donde empezaron a ganar terreno Como un buscador de, de páginas web, básicamente ¿Y quién les dio el dinero? ¿Quién les prestó el dinero? ¿Les dio el dinero para empezar a funcionar? Bueno, eso es una historia muy interesante, ¿no? Porque como toda historia en las universidades americanas... Eh, bueno, Google representa un poco el sueño americano. Es decir, los chicos que de repente tienen una idea genial... ...y en el garaje de... ...en un garaje alquilado en California, pues... ...empiezan a desarrollar todo el sistema, ¿no? Igual que con pasó con Apple, con Microsoft... ...son historias siempre parecidas, ¿no? Del cero al infinito. y Pero sin embargo, los inicios... ...hay eh, personas interesantes que se van acercando a ellos... Por ejemplo, eh, gente de otras multinacionales que les dan los primeros cheques, los primeros 10.000, 50.000, 100.000 dólares para que legalicen la, la empresa multinacional, para que busquen asesores legales, para que compren or ordenadores donde grabar toda esa información, ¿no? Y y curiosamente cuando uno se pone a rastrear esos contactos iniciales que quizás Miguel después podamos hablar un poco de ello, pues te encuentras de que hay gente tan interesante dentro del mundo universitario como que está relacionada con la CIA y con agencias de inteligencia, ¿no? Ese es ese es también un poco el aparato la otra la otra cara de Google, el lado oscuro de, de Google que también es interesante analizar y eso también está en los comienzos. Pero sin embargo, cuando ya nace la empresa Google eh Mm, ellos tenían un lema que decía No seas malo En un principio sí, espiritual, digamos, ¿no? Sí, sí, sí A ver, es que los dos fundadores de Google Estos dos chicos, eh, bueno, son gente interesante no Es decir, ya no solo por por lo que han inventado Por lo que han desarrollado Es que a nivel personal Las ideas que tienen, ¿no? Eh... Bueno, uno de ellos está muy interesado en el espacio ahora mismo, otro la genética, pero tienen una especie de código moral o código ético que intentan, entre comillas, vender, ¿no?, de cara al exterior, que es el marchamo de la de la empresa de Google, que eh, está reflejado en el lema No seas malo. Entonces, eh, Sergey Brin, uno de ellos, pues siempre insiste mucho en las entrevistas, ¿no?, y dice que, que bueno, que para ellos no es ninguna broma que lo intentan llevar a cabo, que para ellos es importante pues eh, que, que la gente sea buena, ¿no? Es decir, que no solo eh, la gente actúe eh, bien, sino que sean seamos activos, ¿no? en ello, es un código moral que ellos lo llevan a su empresa permanentemente y de hecho cuando salieron en bolsa, cuando bueno, días antes, ¿no? Eh, uno de ellos envió una carta abierta a Wall Street, algo que no se había hecho nunca, no lo había hecho nunca ninguna empresa, ¿no? antes de salir en bolsa, en la cual decían insistían ...en ese punto moral, ¿no? Decían que... hablaban del bien y todo esto... ...y venían a decir que una empresa que... ...que bueno, que quiera... Eh, ...acoger, que quiera tener toda la información mundial... ...y digitalizarla, ¿no? Pues que tiene que ser alguien que se... ...o una empresa o algo, un grupo de personas... ...que se dediquen al bien y al bien público, ¿no? Eso lo quisieron dejar siempre muy claro... ...así que en principio Google es una empresa pues... Eh, ...como se suele decir ahora... ...muy cercana, muy amigable... Eh, muy moderna en ese sentido ¿no? eh, Muy políticamente correcta Que intenta dar esa imagen ¿no? de, de bondad, de, de beneficencia, etc. Seguir sí, Brin dice eh, Hay una frase que dice Con ello intentaremos definir lo que significa ser una fuerza del bien Siempre hacer lo correcto No es suficiente conocer el mal Debemos intentar ser buenos de un modo directo Y activo La verdad es que nos está ayudando mucha gente ¿no? Porque de repente cuando entras, como tú dices, en cualquier ordenador Todo el mundo utiliza ese buscador ...para acceder a la información, o sea que nos están ayudando, ¿no? Sí. Pero hay, sí, sí, hay, hay, otra, hay otra cara oscura que seguramente vere, veremos dentro de un momento. Una de las ideas que tienen es volcar a Internet, no tardando mucho... ...los miles de millones de libros que se han publicado hasta ahora, hasta ese momento. ¿Están trabajando en ello? Sí, bueno, es uno de los primeros proyectos de Google. Se llama el proyecto Librería, ¿no? Eh, básicamente se trata de lo que quiere uno de ellos, Larry Page, concretamente que está... Bueno, su sesión eran las bibliotecas inicialmente, ¿no? Públicas, sí, y privadas también, los libros, pues inicialmente es eh, condensar los miles de millones de libros que hay en todo el planeta, básicamente los conocidos, digitalizarlos y volcarlos en la base de datos, volcarlos para que sean accesibles a cualquier persona del mundo. Eh, Tienen convenios, pues por ejemplo, con la Universidad Complutense, Madrid, con las bibliotecas más grandes del mundo, con la Biblioteca Pública de Nueva York, con... El... Eh, en Londres también, en toda Europa es decir, están intentando eh, ya llevan unos años hacer eso se han encontrado con problemas legales, ¿por qué? Pues con el tema de los derechos no tú claro, escribes un libro, si te lo digitalizas lo vuelves a estar en la red y cualquiera puede acceder Pues como autor ves vulnerado tus, tus derechos ¿no? sí. eh, comerciales etcétera entonces es un litigio es una batalla legal que cayeron en Estados Unidos pero fundamentalmente lo que quieren hacer los dueños de Google es eso escoger toda la información escrita de conocida de toda la historia de la humanidad y meterla digitalmente en el sistema tiene más proyectos este era el proyecto librería tienen otro proyecto de reconocimiento de visión no un software. Sí. Eh, ...Neven Vision se llama... Uh -huh. ...que de repente... Eso... ...sí, cuéntanos, cuéntanos... Sí. ...sí, bueno, eso es algo ya más eh, ambicioso... ¿no? ...porque Google no sólo es texto... ...no sólo eh, es información escrita... ...son eh, casi ya un billón de de imágenes... ¿no? ...es una barbaridad de, de fotos y de imágenes y de vídeos... ...que también representa una cantidad de información muy grande... ...y ellos hace poco adquirieron... ...Neven Vision, una empresa que probablemente... ...una empresa también... Eh, que tiene, ciertos contactos tenía al menos, ciertos contactos con la CIA y que probablemente ha desarrollado el mejor software de reconocimiento de, es decir, que por ejemplo un analista de Google cualquiera puede coger con el sistema, puede coger cualquier foto de una persona o cualquier sitio y el propio programa automáticamente eh, analiza la cara intenta adivinar eh, la identidad de esa persona con un alto grado de perfección y por ejemplo un paisaje pues intenta adivinar ...en qué lugar está ese paisaje... ...qué tipo de objetos hay... ...cuántas personas hay en la imagen... ...esto pues automáticamente... no ...entonces es un avance que Google... pues ...ha patentado, ha comprado la empresa... ...y que parece ser que ha empezado a funcionar... ...desde hace unos meses... ...ese es uno de, de los proyectos... ¿no? Se me ocurre preguntarte... ...¿de dónde saca dinero Google?... ...¿de la publicidad que hace?... ...o que le claro. ponen su buscador?... Sí, sí, bueno... ...Google al principio... Eh, ...no tenía unos rendimientos eh, muy elevados... ¿no? ...en uh -huh. los primeros meses y los primeros años... Eh, ...empezó a desarrollar, digamos, a, a implementar técnicas, ¿no? Eh, por ejemplo, las CENS, AdWords, que son publicidad por clic, es decir... ...y de ahí, pues, eh, han empezado a generar todo el imperio, ¿no? Eh, fundamentalmente de publicidad indirecta, de muchas otras cosas también, ¿no? Pero funda fundamentalmente de, cuando haces una búsqueda en Google, si clicas en algunos resultados indirectamente le estás dando dinero tanto a Google como a los a las personas que han hecho esa página web, el webmaster, ¿no? Entonces Google se ha hecho multidionaria con ese tipo de, de publicidad. Ahora bien se calcula que está valorada la empresa en 60 y pico billones de dólares y los dos chicos estos, pues creo que están, no sé, cerca del, porto, del puesto 20 en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Curioso. Eh, Hay otras, otros... ...sistemas que están desarrollando, por ejemplo... ...un sistema de realidad virtual como el Second Life... ...que podría estar siendo monitorizado... ...esto tiene que ver con gente que entra a Internet a jugar... ...y así pueden saber sí. el perfil psicológico que tiene esa gente... ...sí, ese es un tema tremendo, ¿no?... ...es decir, están... ...ya te digo que están patentando muchas cosas... ...una es, por ejemplo, esa... ...es decir, es un programa que monitoriza... ...bueno, realidades virtuales... ...como Second Life, o juegos... ...por ejemplo, hay un juego... ...del Señor de los anillos muy famoso... ¿no? ...que tiene ya casi 8 millones de jugadores eh, registrados online... Mm. ...y lo que hace el programa de Google es... ...pues analiza en tiempo real... ...a la mayor parte de los jugadores que están jugando en ese momento... ...y bueno pues... Eh, ...analiza por ejemplo si uno es más hostil o menos hostil... ...si una persona es más pasiva, si es más amable... ...y todo esto en realidades virtuales ¿no?... ...con toda la información que ellos representa... ...y sabiendo además geográficamente dónde está esa persona... ...conectada con su ordenador... Eh, bueno está preocupado a mucha gente no está preocupando a mucha gente google que dice que hace esto para mejorar el sistema y, y en último extremo incluso pues eh, alude a motivos publicitarios que lo hace por publicidad de hecho una de las patentes que ha desarrollado es un micrófono eh, interno en el ordenador que a través del cual pues google con un programa que también ha desarrollado pues puede saber en, en tiempo real también pues cuántas personas hay en esa habitación en ese momento qué cadenas de televisión están viendo, si están viendo la televisión, o por ejemplo, pues si están oyendo algún programa de radio como Espacio en Blanco, ¿no? Eso se está desarrollando ahora mismo, con lo cual, imagínate, tienes unos medidores de audiencia eh, auténticos, reales, uh -huh. ya no estadísticos, sino totalmente fiables y en tiempo real. Esto preocupa incluso a naciones, como a los chinos, ¿no? ...que han boicoteado la página de, de Google numerosas veces... ...con lo cual es un software que se está desarrollando... ...que tiene su diapositiva, como todo lo que desarrolla Google... ...y todo lo que es nuevo, tecnológico... ...pero que tiene su, su lado oscuro también. Eh, antes de pasar a ese lado oscuro... ...otra de las cosas que ha desarrollado Google... ...y que ha revolucionado a la gente que entra a en Internet... ...son esos mapas que de repente... ...Google Google Earth se llaman... ...que de repente puedes ver cualquier lugar del planeta... ...con una resolución de tan solo 30 centímetros... Bueno, eh, vamos a ver, ahí está el kit, ¿no? Es decir, eh, Google Earth ahora mismo no tiene esa resolución. Lo interesante es que tiene, tú vas al al sistema y empiezas a ampliar la imagen, por ejemplo, pues de la zona donde vives, de tu casa, lo que sea. Tiene una resolución que varía, porque hay zonas que están borradas de los mapas de Google Earth por motivos de seguridad, de seguridad sí. nacional en diversos países, son zonas militares o o demás. Pero en una zona civil limpia, pues, la imagen tiene una resolución de 40 metros más o menos. Pero Google, todas esas imágenes, eh, básicamente ahora las quita de una compañía que se llama Keyhole. Es una compañía que sí trabajaba directamente y estaba financiada por la CIA, por la Agencia de Inteligencia Americana. Y digamos que es era una compañía que dominaba los satélites con las mejores imágenes que hay del planeta Estamos hablando ahí sí De resoluciones de 30 centímetros Y esto hace 5 años Entonces Google tiene esas imágenes De alta capacidad Pero no las está eh, dando a conocer en, el, en Google Earth Es decir, la aplicación que tú tienes Libre eh, no tiene esa capacidad Tiene imágenes de 40 metros Que ya son bastante espectaculares Pero ellos sí están jugando con esa información eh, Y ahí habría ya mucho que hablar Desde luego, sí, sí Ellos tienen esa capacidad Espacio En blanco Un viaje Hacia otros mundos Aquí en Radio Nacional de España, este viaje esta noche nos está llevando a conocer otros aspectos de ese buscador llamado Google. Eh, Google ha comprado hace poco tiempo, parece ser también esa enciclopedia que hay en la red, Wikipedia, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, lo está absorbiendo todo, ¿no? Eh, compró YouTube, el sitio de los vídeos... ¿Y YouTube también lo compró? Sí, hace un par de años, creo, y, y Wikipedia también, hace bastante tiempo, es decir y claro, hay gente, por ejemplo hay un Hermann Maurer que es de la Universidad de Graz en Austria que, bueno, están empezando a salir trabajos y especialistas que, dando la voz de alarma, no que se quejan de que Google pues está un poco monopolizando toda la información y que eso pues está muy bien pero también es peligroso y en ese sentido, claro, tú por ejemplo date cuenta de que cuando hacemos una búsqueda en Google pues se ha calculado que el 80 o más por ciento de las personas que estamos navegando, no miramos más allá de las diez primeras eh, búsquedas, de la, de la primera página, ¿no? Uh -huh. eh, es el 80 de las personas. Y de esos diez eh, resultados que te salen, los tres primeros casi siempre son esos resultados de Wikipedia, que son los que sueles pinchar, ¿no? Con lo cual, claro, lo que se dice es que, primero, que solo estás accediendo a un sesgo de la información, a una muy pequeña parte de la información, no a los miles de páginas de tu búsqueda, sino a una, sino una parte muy pequeña de diez páginas, y de esas diez, pues generalmente pinchas en las tres primeros enlaces que suelen ser respuestas de la Wikipedia, con lo cual eh, cualquier pues, periodista, escritor, investigador o cualquier estudiante, pues básicamente está usando información que proviene de esa enciclopedia virtual de la Wikipedia, luego está Siendo un poco, entre comillas, manipulado Porque aunque tiene acceso real a toda la información de Google En realidad solo usa acceso al final Con lo cual es un poco tendenciosa la información a la que tienes acceso Por supuesto eso no es culpa de Google ¿no? Eso es culpa de los usuarios finales, de los que usamos el sistema Pero Google también incentiva eso Incentiva que busque solo unos sitios Que acceda solo a unos sitios determinados ¿no? Estoy leyendo aquí un artículo que has preparado Eh, que no so, Hablando de políticos Que los políticos actuales dicen que eh, han nacido en la época En la era de la televisión Pero hay una nueva era de políticos Que están haciendo en la era de internet Y que habrá desarrollos Con un wifi En el que se podrá ver si un político dice la verdad Es decir, se está presentando un mundo que lo está avanzando Google Absolutamente terrorífico En el que podemos estar totalmente controlados ¿no? Hombre, si utiliza para bien, puede ser interesante ¿no? Pero el control siempre subyace detrás de todo esto Claro, claro Miguel, eh, vamos a ver Esto lo dijo, lo que estás comentando tú Lo dijo Eric Smith, que claro, no es un cualquiera Es el tercero en Google, no el tercer puesto de Google sí. El director ejecutivo eh, Y decía un poco, hace poco Hablaba a los políticos ingleses eh, Daba una conferencia Y un poco sarcásticamente pues eh, Este tipo venía a decir que Eh, ...que claro, que los políticos actuales... ...pues vienen de la generación de la televisión... ...es algo que están acostumbrados, ¿no?... ...a dar bien, a dar bien ante las cámaras, etcétera... ...pero que muchos, la mayor parte... ...no se estaban dando cuenta de lo que representaba Internet... ...ya no solo Google, ¿no?... ...para todo esto de la política... ...que en cinco años así... ...pues empezarían a salir programas gratuitos en la red... ...que serían algo así como detectores de la verdad... ...que tanto por la voz... ...como por los gestos, la imagen, ¿no?... ...el lenguaje no verbal que tiene un político cuando está hablando... Pues tú puedas saber en el fondo y con un porcentaje estadístico si está diciendo la verdad si está mintiendo etcétera y esto se lo dijo a los políticos ingleses en el sentido de que deberían cambiar un poco eh, su punto de vista no que internet y google lo está transformando todo y eso va a actuar también tanto en la política pues como tú dices miguel en todo nuestro mundo no está siendo transformado y va a ser afectado no por esa nueva forma de, de pensar y por supuesto eso va a, a cambiar comportamientos. Ya te digo, no solo en la política, en, en muchos sentidos, no ya está pasando y con los proyectos futuristas que tienen pues los dos eh, desarrolladores de Google, desde luego puede ser eh, interesante. Esto es como cuando surgió la energía nuclear o el poder genético, todo puede ser, ser usado para bien o para mal y depende de los usuarios, depende de los políticos, depende de, de lo que se quiere hacer con ello. ¿no? Google en principio podría hacer algo y lo está haciendo muy positivo y lo es, pero... Eh, evidentemente va a atraer otra parte ¿no? Otra parte que igual pues no es tan amable Eso está claro Vamos a ver si te parece Esos proyectos que tienen en marcha Uno de ellos es un proyecto lunar Otro es un gran parque de, energía, eh, de energías alternativas Quieren desarrollar un nuevo internet A través de redes eh, de luz Cuéntanos un poco Sí eh bueno, hace poco están eh, habían empezado a construir lo que es el parque solar más grande del, del mundo, y esto es muy consistente con, con el centro que tienen ahí en California, el centro neurálgico bueno, hay que decir que Google son más o menos ahora mismo, hace 10 años eran 4 personas, y ahora son 15.000 eh, repartidos en más de 40 países y el centro neurálgico que está en, en Mountain View, en California pues eh, es un lugar curioso, no es un un mundo empresarial mucho más orientado hacia el siglo 21 ¿no?, donde no hay horarios, eh, eh, hay toda una serie de servicios gratuitos en, en la empresa, eh, curioso desde, no sé, masajistas, clases de yoga, cosas impensables en cualquier otra empresa, incluso moderna aquí en Europa, incluso en, en Estados Unidos en muchas empresas, pero que allí funcionan así. Y parte de esa nueva visión es que, por ejemplo, tú vayas allá a trabajar en, en coches eléctricos, ¿no?, en, eh, ...o en patinetes eléctricos motorizados que no son de nadie... ...tú los dejas allí y después usas cualquier otro... no ...son como una especie de bien público que pone la empresa a, a tu disposición... ni en nuestra visión está el tema de hacer este parque solar gigantesco... ...que daría energía a todos esos vehículos para los trabajadores de Google... ...y que además pues daría también parte, gran parte de la energía del propio sistema... ...es decir, que dentro de unos años... ...puedes estar pensando que Google... ...aunque haya un apagón eléctrico... ...o pase cualquier catástrofe o suceda algo... ...mientras el sol siga brillando... ...Google va a seguir funcionando... ...el sistema va a seguir ahí eh, en marcha... no ...y ese es uno de los proyectos... ...hay otros dos que son... ...bueno, son tremendamente... ...aún más futuristas y ambiciosos... ...uno es... Eh, ...bueno, uno se está relacionado con el tema del espacio... ...que es una de las obsesiones de... ...de Larry Page... Concretamente, bueno, hablaron hace un año por ahí de desarrollar un ascensor espacial Eso está aún en el aire, pero sí han patrocinado una carrera de robots hacia la Luna Y esto sería una especie de concurso Dan 30 millones de dólares a la empresa o al particular Cualquier persona o grupo de personas que se presenten con unos robots Con unos lanzadores y que lleguen con esos robots a la Luna Y emitan imágenes desde allí y recorran medio kilómetro de distancia no ese concurso ha estado se ha puesto ya en marcha Le, además lo han presentado con, con Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la luna eh, o sea que va bastante en serio y por otra parte aparte del tema del espacio y del tema lunar pues tenemos también al otro cofundador Sergey que eh, sí. cuya mujer pues está muy interesada en el tema genético ¿no? y han bueno han desarrollado una empresa que, que lo que básicamente lo que quiere es ...trazar el mapa genético de la mayor parte de la población, de toda la humanidad... ...y también meterla en Google... ...es decir, eh, aproximadamente, con lo que están publicitando ahora... ...aproximadamente por 600 dólares... ...tú, Miguel, yo cualquier persona ¿no? que use Google... ...podría solicitar pues eh, su mapa genético, su ADN... Eh, ...te lo dan aproximadamente entre en cuatro semanas y a partir de ahí tu mapa genético está también digitalizado y puede entrar a formar parte de, de la base de datos. Eh, finalmente la idea de ellos es pues eso, volcarla en Google y que tú puedas hacer búsquedas de personas por por cualidades genéticas, incluso buscar tu propia genealogía, ¿no? De dónde de qué zona del planeta procedes, etcétera. Cosas de este de este tipo, no son muy ambiciosas, son interesantes pero pueden llegar a transformar nuestra realidad si llegan a, a ver la luz pues de manera dra dramática prácticamente hasta todo lo que ha desarrollado, está desarrollando Google como dices podría ser eso para ayudarnos a vivir mejor pero tú dices que hay indicios de que puede ser una tapadera de la CIA o que la CIA puede estar por ahí detrás, cuéntanos por qué ...bueno, eh no es que sea exactamente una tapadera de la CIA... ...Google es una empresa como tal y así nació... ...lo que pasa que sí hay intereses eh, del gobierno americano... Eh, ...muy determinados y ya desde el principio... ...hace poco, eh, si hacemos caso a Robert Steele... ...que fue un exagente de operaciones encubiertas de la CIA... ...pues, y que tiene además una empresa de informática... ...bastante conocida ¿no? en, en todo el mundo... ...pues eh, ha dicho abiertamente hace muy poco... ...que Google tiene contactos con la CIA desde el principio... ...que incluso se ha servido económicamente y ha cogido recursos de, de la agencia de inteligencia desde el comienzo... ...y que según este especialista, no este, esa gente la hacía, pues que ello igual era peligroso... ...que podría ser peligroso porque en el fondo podrían estar siendo manipulados... ...incluso llegó a acusar a algunas personas, a algunos trabajadores de Google... ...de que, eh, bueno, pues que algunos de ellos trabajaban para agencias como la NSA... ...que quizás a nivel informático, a nivel de información, el planeta es una de las agencias de secretas y de inteligencia más potentes del mundo. Y, y en ese sentido, pues hay, hay contactos muy curiosos con las agencias de inteligencia. Eh, ya te digo, China ha boicoteado muchas veces la página de Google porque evidentemente una corporación que controla tanta información y tanta información en tiempo real es algo muy interesante para los servicios de inteligencia. Este Robert Steele incluso llegó a afirmar y a insinuar que Google tenía otro buscador paralelo secreto, que tenía un buscador muy potente, pero únicamente desarrollado para el gobierno americano y que estaba solo basado en búsquedas, pues por ejemplo, de lucha contra el terrorismo y cosas de ese tipo que ya interesa mucho más directamente a todos estos servicios de inteligencia. Así que, bueno, es, es algo que está ahí. De hecho, ahora mismo Google, con la tecnología que tiene, pues básicamente, como te digo, en, en países como China o en cualquier país del planeta, pues mmm, sabiendo que puede analizar en tiempo real todas las preferencias y todas las búsquedas <coughs> de una zona geográfica en concreto y de una población en un momento determinado, pues básicamente puede estar sabiendo un poco, entre comillas, el estado psicológico de una población en cualquier momento determinado a los chinos les preocupa y a muchos otros países también porque es una información para los servicios de inteligencia eh, es una ventaja adicional de cualquier otra nación o cualquier otra potencia pues muy grande y por eso hay muchos eh, países que están empezando eh, pues a poner problemas a la página de Google y, y todo este tema Sin embargo Eric Smith uno de los directores ejecutivos de Google dice que el buscador Google es una fuerza para la paz y, y una sociedad mejor Google re revelará cómo vive todo el mundo lo que piensa, habla o mira ...y eso es beneficioso para la paz mundial... ...así que no hay que ser mal pensado... ...¿no, ¿no crees? Sí, es cierto, es decir, yo creo que Google es, es un avance tremendo... ...para la humanidad, ¿eh? Google Internet, ¿no?, en general... Y, ...y además es imparable, yo creo, estas cosas es como... ...ya te digo, Miguel, como cuando se desarrolló la energía atómica... ...es imparable, ¿no?, es decir, todo avance en principio es imparable... ...después está... El, el uso que le demos no y, y yo creo que está siendo beneficioso Va a seguir siendo beneficioso Para toda la humanidad Porque fíjate con el software que decíamos antes De Neven Vision Con este analizador de imágenes Pues imagínate que en un futuro no tan lejano Y bastante cercano Pues tú, por ejemplo, estés, yo que sé, en un sitio boscoso, en cualquier eh, sitio sin comunicaciones, te pique un insecto, una serpiente, cualquier bicho, y tú puedas mandar la fotografía de ese animal o de lo que sea a Google, Google analice el tipo de animal, te diga qué tipo de antídoto tienes que usar, incluso cuál es, pues el hospital más cercano, el transporte más cercano, es decir, es un avance, ¿no? Es un avance como todo lo tecnológico. Y yo eso no me cabe el menor tipo de duda, pero claro... Como todo, pues tendrá que estar mínimamente controlado, ¿no? Porque si se desmanda, si eso es usado para fines no muy lícitos, pues también puede traer su otra parte. Vamos a terminar. Hay siete pecados capitales del buscador que tú has eh, sacado y estructurado. ¿Cuáles serían esos, esos pecados? Bueno, básicamente son cosas que los, los técnicos protestan por ello, ¿no?, muchas veces. Pues eh, que Google, tú cuando cuando entras en su página, eh, te mete lo que es una cookie, es decir, un archivo de identificación en tu disco duro, es único para cada disco duro, eh, y no caduca hasta el 2038. Eh, y en ese archivo, digamos, se envía información de todo tipo cuando tú navegas, tus preferencias, tus búsquedas, incluso una localización geográfica, dónde estás situado geográficamente, latitud, longitud, eh, claro, eh, a los directivos de Google, por ejemplo, el Washington Post hace muy poco les preguntó que para qué querían toda esa información y para ellos no respondieron, no comments, no eh, no dijeron porque lo querían, la guardan indefinidamente, eh, por ejemplo, su servicio de correo el electrónico, el Gmail, también es virtualmente eterno, guardan Todos los correos electrónicos, aunque tú los borres, absolutamente todos, eh, y los escanean. Escanean todos los textos que tú escribas eh, escrupulosamente, hace ¿no? automáticamente el sistema. Y hay mucha gente pues que a eso, a toda esa de serie de inconvenientes, por pues, lo que llamo un poco los siete pecados capitales, no con los que Google quiere invadir nuestra intimidad y los siete puntos más peligrosos que, que hay que analizar en Google. dado a través de Google unos cuantos datos del mundo del futuro, afortunadamente tenemos estas herramientas, vamos a pensar en positivo y que sean como decía ese, ese miembro de Google beneficioso para la paz mundial y que tener toda la información pueda ser positivo, José gracias de cualquier gracias. forma daremos con cuidado por si se deja todo ese rastro ahí y estaremos atentos <risa> a las nuevas a los nuevos desarrollos de Google para ese mundo del futuro, un placer espero que sigas estando en el espacio en blanco Y, pues gracias. Y, y gracias por haber estado con nosotros Y que seas un miembro del equipo más que lo que deseamos Muy bien, un saludo a todo el equipo Y a los oyentes y un abrazo Sigue disfrutando ahí en Galicia no, Nos vemos pronto Cuando eres pequeño Siempre quieres que los cuentos Que te lee tu madre sean verdad Crees que puedes meterte En el mundo de cada libro Y vivir en los dibujos de cada página. Pero en el fondo sabes que eso es algo que no puede pasar. Y saber que la magia no está ahí. Que está detrás de la próxima colina o en el próximo cuento. Es lo que te hace sentirte seguro por la noche. No quieres que sea de ninguna otra forma. 12.53, 12.53 en las Islas Canarias, a punto de despedir esta segunda cita del Espacio en Blanco, tratando siempre de darles esas otras informaciones que no pueden encontrar en otros sitios, y seguro es que la magia se encuentra casi en cualquier lugar. Paz, mucha gente no se llama hoy, ¿no? Pues sí, muchísima gente. Miguel, di, por favor, que te hemos pasado todas las preguntas, que algunas las has elegido porque sí. o bien se repetían, o bien ya se había pasado otro tema, porque la gente nos comentaba, por favor, es que no ha dicho mi pregunta. Pero sí, que las pero disculpas, pregun hemos, aquí tengo un montón de preguntas. De hecho, hemos quedado con Marilyn para en cuanto pueda volver a venir para contestar preguntas, pero era muy difícil tratar de encajar cuando teníamos un esquema de programa y queríamos llegar un poco a alguna conclusión. Que, hecho, disculpas los... a los oyentes que no han podido ve reflejada su pregunta. Eh, casi todas las llamadas, sabemos que el mensaje que recibían es que las líneas las líneas estaban colapsadas, porque nos era bastante difícil atender a todas, y todas han girado en torno a las preguntas que le has hecho a, a Marilyn Rosner. Eh, los que han participado en el sorteo este año esta noche han sido menos, pero bueno, tenemos los cinco ganadores, que eso pero es bonito. importante. Pues atentos, estos son los cinco ganadores, esos cinco libros que teníamos preparados para esta noche. Pues nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, porque José Alejandro ha sido uno de los agraciados, También Juan José Miguel Pajarón de Zaragoza, Paula Medrano de Barcelona, Pedro Fernández de Valencia y María Soriano de Álava. A todos ellos muchísimas felicidades. Y que sigan insistiendo porque vamos a tratar de darles la mayor cantidad de regalos para que puedan leer y los mejores regalos los invitados que nos traemos por aquí de vez en cuando como esta noche Marilyn Rosner y vamos a resolver algunas de las dudas eh, muchos nos comentaban que dónde podían ver a Marilyn Rosner el espacio en blanco ha seguido la ruta de, de una de las mejores medium del mundo primero ha estado en Alicante, luego en Álava y esta semana va a estar ha en Albacete también eso, en, eso eh, he dicho Álava Sí. No, entonces Alicante, Albacete y esta semana va a estar en Madrid. Algunos nos han comentado que va a ser materialmente imposible trasladarse hasta Madrid, pero los que tengan la oportunidad les contamos que sus eh, conferencias, bueno, también eh, pasará um, consulta con cita previa, eso sí. Está llena, o sea que ahí no pueden hacer nada. Ya. Nada. Bueno, pues entonces las conferencias el día 4 martes de 6 a 9 y el día 9 domingo de 6 a 9. Y que no se preocupen porque nos ha dicho que va a venir a España, me parece que en enero iba a estar en León. Y va a estar en La Coruña y en algunos otros lugares Más detalles sobre el Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales En www.artesadivinatorias.net .artes, Ahí pueden bueno informarse de todo lo que va a pasar esta semana en la estación de Atocha de Madrid Gracias Paz, gracias a todos los oyentes Gracias Teresa Juan que ha sido Muchas nuestra doctora, compañera eh, Se ha asombrado con ese qué personaje, ¿verdad? Verdad, la verdad que impresionante qué Ha personaje. sido un auténtico placer haberla conocido Y para nosotros que he estado aquí, espero que sigas estando con nosotros ¿vale? Así estaré Gracias Ya nos ponemos en marcha para preparar las dos próximas citas del Espacio en Blanco Como saben será viernes de madrugada al sábado de 2 a 4 Y sábado madrugada al domingo también de 2 a 4 aquí en Radio Nacional de España las gracias a todos por la compañía, por la escucha por hacernos sentir que cada día son más cuídense, disfruten del fin de semana del domingo lo que queda del domingo y guarden es un pedacito de tiempo para seguir disfrutando y compartiendo este programa que es el suyo, y ahora hasta las 4 las 3 en Canarias les dejamos con un poquito de mejor música gracias, ha sido un placer estar juntos you know.